Kaixo nagiatzuk. Herriotsak, ekoiztutako saio bat Egunero Arratsaldeko 8 bederatziak arte Antxeta Irratian. Arratsaldeon eta ongi etorriak, Hauzo otsakera. de quelques fleurs jour Bueno, arratsal berriro ere hemen gaude, auzo otsaken, ostegunero duzuten programa, 8etik arte antseta irratian. Baki zutegunero herriotsak entzungai dagoela antzheta irratiaren sintoniaan pausu mediak koiztutako e, saioak direla. Eta gaurkoan pues, gure Eskualdeko elkartetara hurbiltzen gera gure Eskualdeko auzo elkartetara. Astero ba auzo elkartetako kide batzuk elkarrisketatzen ditugu. Eta baita ere kanporagoa, seren e, beste auzoen borrokaldiak ala e, proiektu interesgarriak e, ba jorratzen ditugu ere bai gure programan. <tipen> Gaurkoan on jarbira jungo gera, Amute kostako elkarteko bikideekin egondu ginen aurreko astean. Eta elkarrizketa luzeta sakona egin genieen. Bauzoari buruz wa ba, kitsute Amute azkenengo urtetan pila bat aldatu direla, aldatu dela eindako etxe bizitzetxe etxe Ba, bez, etxe, edo oficialeko hainbat etxe bizitzain zituzten, eta bueno, esaten zigutenez ez, ba, osoa jende gaztez eta aurretaz bete da. Auzo elkarteari ere bai bizitzaman dio honek, eta bueno, oso pozik agertzen dira gure gonbideatuak eindako egiten dituzten e, jarduerengatik.! Ordu mueno, entxungo dugu beraiei egindako dako elkarrizketa eta auzo elkarte honek egiten duen lanaz eta mintzatuko gara. <totipasen> eta elkarrizketa entzun ondoren ba, izango dugu aukera ere bai iruñara, iruñara juteko bertan denbora bankua proiektua martxan jarri dute bueno, martxan jarriztuten horrein dela pare bat urtea baina horren berri izan dugu eta hitzei dugu horretaz ere bai Orain esan bezala, amutek ozta elkarteko bikidirekin hitzei ingo dugu ordun ba, elkarrizketa horrekin usten zaituztegu Estamos con Pedro y, y Miguel, de la Asociación de, de Vecinos de Amute Costa, Arracha León. Sí. Y las fiestas acaban de ser el 1, 2 y 3 de octubre y bueno, nos vais a contar un poquito cómo han ido estas fiestas, ¿no? Pues las fiestas han salido bastante bien. Empezamos el día 1, siempre tenemos el miedo del mal tiempo, porque por lo que se ve, yo soy nuevo aquí viviendo, llevo 6 años solamente. Pero tengo oído que siempre en las fiestas da la mucho y siempre llueve mucho, siempre ha llovido muchísimo. Caía yo, oh. desde que me he metido aquí en la asociación de vecinos, parece que he traído la suerte yo, porque ya no llueve, tenemos buenos tiempos. Entonces, ¿verdad? empezamos pues eso, con la clásica chocolatada para los niños, y no tan niños, para padres y para todos que se da, y luego pues se hacen unos juegos para los niños, para los padres luego a la noche hubo un cuentacuentos y nada, y poco más. Luego ya el sábado, fue el día de por, la comida. Sí, por la mañana teníamos el partido de la pelota. Por la mañana, primera hora, bueno, para eso, ya, eh, antes, de empezar la, antes de empezar el día uno, hubo, hubo partidos de pelota, eliminatorios y demás, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces el sábado, pues, a las 8 de la mañana ya empezaron ya a dar a la pelota, se empezó a hacer la comida popular... Luego se piden voluntarios bueno. para todo esto, ¿no? Luego había que preparar las mesas, vinieron, se vino a preparar las mesas, se prepararon las mesas y todo. y Para los críos, luego hubo eh, castillos hinchables, o cómo era aquello. Sí, castillos hinchables hubo. Y luego y hubo... un concurso de pintura, dibujo, dibujo, y luego la comida. la comida Y después es... de la comida, ¿qué hubo? Partidos de fútbol para los niños. ¿no? Ah, para, sí, fútbol para los niños y aquí pues bueno, un baile primero esto el primero bingo bingo que eso nos falta enoval de eso bueno, un baile que hasta las 10 de la noche y luego to toca toca toca también para para la mujeres, gente, una conferencia funcionada para mujeres y hombres y tiene mucha mucha aceptación la toca y luego ya pues cuando termina la tocas hacer toró fuego pasó también hay, hay cabezudos se hace toró fuego los niños disfrutan muchísimo con ello con los el cabezudos sí. y Y sí. hasta las 10 de la noche, las 10 de la noche, pues, se da por terminar la fiesta por el día 6. Luego, al día siguiente y el domingo, se hace, pues, la limpieza del local todas las mujeres que quieren venir. No solamente mujeres y hombres y de todo, ¿no? Yo no vine, ¿eh? <risa> se hace la limpieza de todo el local y se deja en condiciones para, para darle otra vez uso a, a lo que se da normalmente el local. Y eso es pues, lo que se ha hecho el... Se os, ve, se os ve contentos, ¿no?, con, con el resultado de las fiestas. No, sí. muy, muy bien, ¿eh? sí. muy bien, muy bien. La verdad es que trabajas sí, un muy poco, bien. pero merece la pena porque la gente lo agradece y sale la cosa bien. La verdad es que sí. Sí, hombre, joder. Y ahora pues... Estabais hablando del de local que yo no lo conocía, pero es un local bastante impresionante. Yo creo que de los mejores que he visto de, en la comarca de asociaciones de vecinos... Y además estáis de obras ¿Vais ¿No está enseñando un poquito? ¿Podéis contarnos un poco estas obras? como Sí, es una parte de, de aquí atrás Como si fuese la parte de adelante y porches, atrás, Tiene dos porches y, y se ha cerrado uno Se pidió permiso al ayuntamiento y ver si nos dejaba cerrarlo Dijeron que sí, porque claro estaba, Se estaba deteriorando bastante Por el asunto de que venía la gente Al asunto botellón Pintaban las fachadas Las columnas, Ir. las vigas que tiene ahí de madera, pues si ya empezaban con los mecheos a darles fuego, a marcar, a poner nombres. Debajo a la puerta, incluso orinaban. Y se está deteniendo. Y ya, ya empezaría Entonces, Una parte que no se ve, pues se metían ahí y, vamos, haciendo lo que querían. Claro, la parte de adelante es diferente, porque de las pocas veces que vienen los municipales y la ha añadido una vuelta, si están haciendo algo malo, pues los ven, se en atrás, ya se retiene más de hacer nada malo. Y entonces pues aprovecho para para cerrar y pues hacer un, un sitio donde la gente joven pueda venir pues a, a tomarse un café, a ver la televisión, y a echar una partida de cartas sin más, porque a muchos está es ahora en la actualidad posiblemente donde arriba y sea sí. no, no donde hay, más movimiento no no sea. Hay, parte que luego el Amute en la Mamut bares tampoco no hay. No hay, no hay. Cafeterías si no hay una pastelería ahí que te pueden, te sirven sí. una cerveza sí, pero el café eso sí, no. Luego no hay un bar y, no hay un bar que eh, prácticamente está casi siempre cerrado. Manolo, que no o sea, tiene, no tiene una barra muy pequeña, que tampoco es un sitio para ir a tomarme así. Y bueno, ¿no? y una cosa interesante de este, de esta obra que estáis haciendo es que la estáis haciendo en Ausolan. Sí, sí sí, sí, sí, los sí, sí. Vecinos y vecinas del sí, barrio, eso es hicisteis un llamamiento, ¿no? Eso es, y aquí hemos venido pues alrededor de 60 personas diferentes a trabajar los fines de semana. Empezamos los viernes a la tarde, el sábado y el domingo al principio. Luego ya el domingo no se venía. Y sí, para quitar lo, lo mayor. Pues mayor de, y ahora ya, pues, poquito a poquito. Entonces, pues claro, hay gente pues que son letradistas, pues hacen la parte eléctrica, lo el otro que es el bañil, se la ayuda al bañil, al pintor, en fin, de todo. Entre todos pues ayudamos a unos y otros y poco a poco, pues, va esto para adelante. Y esto yo antes os decía, ¿no? Que genera más satisfacción, ¿no? Que si vienen y te lo hacen. Hombre, bueno, sin duda alguna. Sí, es... por lo menos dices, mira, mira lo que hemos hecho. El día de mañana, mañana, pues... Curioso, y bueno, el día de mañana pues cuando nuestros nietos pues te yo que sé, 20, 25, 30 años y nosotros estemos aquí, ojalá estemos, ¿no? Sí. Eh, sí. mi... que te crees tú eso esto, esto, <risa> esto hizo, mi, ab... esto hizo mi... mi abuelo y fulano y me engano es bonito, es bonito porque es una manera además entre nosotros del pueblo, pues, juntarnos y más, más, yo... unión. Entonces, más unión ahí. yo llevo 6 sí. años viviendo aquí, no conocía a gente más que aquí a Pedro y los de la Junta Y pocos más, y a raíz de las horas estas, pues, sí, conozco bastante gente, gente ahora. Hay gente que ha venido aquí, que yo no lo conocía de nada. Mm. Y ni siquiera, fíjate tú, hay unas una chicas aquí que están en la junta, que ya no sabían si están viviendo en el barrio. Digo, joder, estas chavalas han vivido aquí en el barrio. Digo, si sí, vivo en esa casa, yo en esa casa. Digo, joder, pues, chica, que yo nunca te he visto por ahí. Y ahora pues... eso, hablando un poco del barrio, igual eh, tú que llevas más tiempo aquí que, que Miguel sí. Pedro... ¿Cómo ha cambiado el, el barrio en los últimos años? Porque ha habido pues mucha mucha obra, muchas casas y mucha gente joven y, y esto todo... Claro, es que aquí las casas que había eran prácticamente una docena o lo, algo más y la, la gente, los hijos los nuestros hijos, nuestras hijas pues la gente, pues, cuando empieza ya para, para casarse y tal, se han casado y salido fuera salido fuera entonces aquí prácticamente nos hemos quedado cuatro pelagatos ya mayones, y no veías un crío, vamos, y otra, cuando venían los hijos con los, con los nietos y eso, entonces se veía algunos, ¿no? Pero pero no. Y ahora que han hecho que otras casas de protección oficial y algunas particulares y tal, pues han venido mucha gente de, de la parte de la marina, sobre todo la marina hay mucha gente. Y todo eso somos gente joven, recién casados, este el otro, y tiene familia, por lógico y ahora os han puesto estos críos que vamos, esto es una mina antes me decíais cuánta gente tuvisteis en la comida y cuántos niños había en la comida de fiestas 135 105 críos y mayores 136 o 137 o algo así casi la, mitad. casi la mitad de peda tú y también comentabais antes que de todas formas todavía los que tiráis un poco de, del carro de las fiestas y demás, sois los llamas más mayores ¿no? sí, sí si sí. sí, prácticamente okay, la, entonces... co la cocina es de los mayores luego ya una vez que se ha hecho la cocina a la hora de servir sirven los jóvenes. De los jóvenes bueno, los mayores ya nos sentamos que yo lo nuestro y ya sirven eh, los jóvenes ya. muchos jóvenes de los que sirven son los jóvenes que estaban antes aquí de nuestros hijos y estos y se han marchado fuera, y esos son los que hay más porque jóvenes también de los del barrio de que viven hoy en día también han sí. colaborado ¿eh? sí sí sí pero mucho han colaborado gente de los que antes vivir en el barrio, hijos del barrio vamos a decir, que jamás se fuera a vivir, pero acuden otra vez por aquí. Y en la asociación eh que estáis gente más, eh, más bien mayor o jóvenes también o jóvenes, mayoría jóvenes. El mayor soy yo. Sí, un carrozo, que eh. tengo esos 67 años. Así que yo ¿Tú sois no soy todos jóvenes. ¿Eh? Joder, mis mi jóvenes, eh. es carigasco tener. <risa> <risa> por lo de joven. Sí, relativamente, pues, 67 años hoy en día no es una persona mayor. Tampoco es que sea un crío un joven, pero vamos, sí. No, la sí. mayoría todos son sí, pero vamos, jóvenes. Sí. Son gente que, que del barrio, gente joven, sí. sí. Si queréis, vamos a hablar un poco de las actividades que tenéis durante el año en la asociación. Va ahí. ¿Vale? O, el, o dentro de la asociación, o las que organizáis también en fuera. Vale. No, generalmente son dentro de la asociación, pero Ten. bueno... Se organiza aquí y luego se va fuera, ¿eh? pero todo se hace dentro de la de asociación. Mira, pues como hemos empezado con las vistas, lo siguiente que viene ahora es... Eh, en navidades solemos ir a cantar el día... El día de Navidad, el día de Navidad, el la Navidad de la Nochebuena, sí. Se solía ir a cantar ahí a, al pueblo, al pueblo, una la plaza de Cantamos ahí con una carroza que que tengo que decir una cosa, que somos los únicos de Onda Rivi que llevamos el olenchero viviente. Todos los demás llevan el, el clásico muñequito. Nosotros llevamos el olenchero viviente con nuestras castañas, repartemos sí. las castañas entre el pueblo, en fin. Y la gente pues responde. Esa es la primera actividad que tenemos ahora. Luego ya el día 31 de diciembre se va a cantar el Dios te salve. El Dios te salve. Sí. Ya puede nevar... Llover, hacer viento, lo que, de, lo que sea. Como este año pasado nos cogió el agua, pero bien, se va a cantar por todos los caseríos. Pero se hacemos ya prácticamente, eh, no es ir con carroza ni nada, ¿eh? solamente no. el grupo, los caseríos con una carroza, en grupo. y hay algunos grupos, no somos los únicos, ya hay algunos grupos más que van, pero menos grupos que, que cuando matamos hayan ocho buenas, buenos ¿no? grupos ahora ¿no? de No bien, seguro, ¿eh? y en los caseríos cómo se, se acoge esto. Oh, muy bien, nos nos están esperando. Muy bien, ¿eh? Nos están esperando y si oh, bueno. alguno, si alguno vas ha sido por lo que sea y yo que sé, no han oído que habí estabas ahí lo que sea, van al día siguiente los días cuando te ven y dicen, "Oye, que no, este año no habéis venido." O sea, nos están esperando. ¿Y vais a los caseríos del barrio o en general? En general por todo el monte. Por Torla, por, por parte de arriba, por caseríos. Si salimos de aquí, vamos por subimos aquí por la Maidanea. Vamos a Santiago 8, cogemos, antes de llegar a Santiago 8, cogemos para la izquierda, vamos a Becorrota, que es el punto bueno. <risa> <risa> y luego más hay, nada más llegar, si la comida todavía la aquí, y ya te pone ya, que si chistorra, que si ya esté lo otro y tal, los tragos de vino y tal, y tira para arriba. Santiago 8, luego tenemos hacia Guadalupe, hasta lo que sé, el último caserío, Seixarra, y después de ahí, tiramos ya otra vez para aquí otra vez y ya cogemos la carretera que ya conoces tú esa zona va, era una carretera que baja a costa la carretera de Biopregat uh -huh. pues bajamos ahí y de ahí ya para casa sí, ah, bueno. salimos de aquí a las cuatro y media o así sea, aproximadamente y sí, nueve no y media, y no... y media y cuarto, así, hora, porque en caso también si tienes alguien que te está esperando tal, o familia o lo sea eh, joder, es hora de ir a cenar ¿no? pues una, vuel una vuelta bueno pues, sí, sí, sí. sí. <coughs> no es que sea que vamos corriendo ¿eh? Ni, tampoco despacio, pero vamos bueno, los caseríos también algunos te sacan la botella de vino que siesta y tal, y muy, muy bien lo cogen muy bien, es muy bonito muy es un estado de caseríos que están en el balcón toda la familia pues igual ahí, no sé si, 3, 14 o 15 todos ahí esperándonos y joder, cantamos los versos y tal, y ahí es un sí, sí, muy bien, muy bien y después de después de eso de... ya empezamos con los carnavales los carnavales el nuevo reyes sí, es verdad el Rey. reyes los Pero reyes lo sí, sí, sí, sí los reyes antes eh, hacíamos organizar el pueblo que solía ser desde la Alameda aproximadamente por toda la Marina dando la vuelta no y claro aquí nos quedamos y no, entonces organizábamos nosotros los reyes y seríamos desde Mendelu para que tuvieran ellos también nos daban la subvención al ayuntamiento Y luego desde Mendelú, hacíamos los reyes una cabalgata hasta aquí, hasta Costa. hacemos esto y luego ya, pues parece ser que con el tiempo, que si costaba dinero no sé, y medio la carroza, además, empezaron a hacer, en pasajes de San Pedro o San Juan... ¿no? Sí, sí. Esas sí. carrozas suelen hacer. En Lezo suelen hacer. ¿En Lezo? Bueno, pues, sí. bueno, ahora hacen en Hicieron un año dos. Y parece que, bueno, salía muy tocado y tal. Y luego decidieron ya, el ayuntamiento decidió salir, la cabalgata, la del pueblo que suelen hacer, salir desde Mendelú y hacer seguido todo ellos. Para eso es mucho mejor, menos trabajo y todo. Y luego, pues bueno, vienen, paran al Mendelú, reparten los regalos a los críos, que tienen también allí una un local que antes en las escuelas también, en unas escuelas, tienen como un local como este, más pequeñito, reparten los regalos. Y seguido vienen por aquí vienen aquí, suele estar el de regalos y cada uno en la caja los regalos ponen el nombre de cada persona y vienen que los reyes suben ahí arriba y empiezan a, a nombrar furano de tal, furano de tal, furano sube tal, que si un beso tal, joder, lo pone la <risa> y luego ya se van de aquí al pueblo ya los reyes no andando sino, tienen el autobús con el autobús, el autobús, el, el, el coche no sé, eso. los pajes no, van no, en autobús. autobús los pajes sí suben en autobús y los caballos Caballos, caballos los caballos van a unos que giren todos que suelen venir los caballos y se los llevan. Y luego a la mañana siguiente, eso, entonces sí, los reyes van misa, no aquello sino los de aquí. Del Moro, como tenemos ropa de todos esos años, y, bueno, tres, tres reyes, se pone tres reyes, vestidos y tal, y se va a misa. Y los reyes están en misa, Ajá. Sí, y ahí se acaba. El, el, el sistema de los reyes. Luego, y, eh, pues esos... luego ya viene ya el carnavales carnavales es hay un no la junta que tiene siempre muy buenas ideas que por cierto habría, que no ha venido y, dos, y Iñaki de la que es el que hace todas las ideas y la verdad es que le salen todas clavadas le sale muy bueno vale, muy, vale, para eso, vale muchísimo, vale, pues muchísimo. Para eso, vale para todo, vale para todo. ese es el mamater de todo esto Entonces se preparan los carnavales, se salen carnavales, la gente la verdad es que yo por lo que veo, claro, yo soy nuevo aquí, pero no he visto en mi vida gente más unida que la gente de Amute. No he visto. Yo cuando vine a vivir aquí, sí, sabía que era Amute y eso, pero cuando empezaba a, a entrar aquí y bebía, yo, es, es que Amute es diferente, la verdad es que es diferente y la, de hecho cuando vamos a una riva a, a, a carnavales la gente está esperando que venga los damute, porque siempre dan el toque de, de, de gracia esa de, de, de carnavales y cuando van a, vamos a las tardes luego después de pasar por aquí, se hace una comida popular también aquí, la que se suele hacer después de la comida se va a ir y la gente ni uno está esperando también los damute a ver qué número nos montan este año también sí, nos vemos los últimos porque no entramos en concurso y nos entró en el concurso porque nosotros no quisimos porque me acuerdo cuando se empezó a sacar los carnavales aquí en eh, Irún no hacía prácticamente nada no lo no hacían y yo el primer año que salí porque a mí también me costó tres años así para salir porque me daba un corte de la leche <ríe> y me yo, que fuimos para Irún y entonces nos dijeron de entrar el primer año y el segundo año de presentarnos para, para concurso nosotros decíamos, joder, el concurso, si nosotros nos presentamos en el concurso, no vamos a llevar el primer premio, seguro, además. Porque allí no, todavía no habían empezado. Y decían, joder, pues déjalos a ellos, ¿no? Nosotros, dejaos a ellos que, que han empezado, para que cojan un poco de gusto, que han entrado en el primer premio, este y el otro, y nosotros iremos, pero fuera de concurso. Y hasta ahora, hasta hoy. sigue que así se sigue, sigue, te gusta. Y luego en mayo, la última semana de mayo, primera de junio, suele ser... Arrecantar. Arrecantar. En el pueblo, eh, coros, sí, juntan, ¿cuántos coros se los juntamos? Bastantes. Sí, sí. No te puedo decir la bastantes, cantidad. No sé, bastantes coros sí. pero bastantes coros hay. No te puedo decir exacto. Igual, pues, no sé, 10, 12 coros. Sí, un, no, igual más. O alguno más también. Alguno más. Pues, sí, no algún sé algún también. El, el número cuántos somos, pero se nos está muy bien. El ayuntamiento pagar la comida, por una comida, tal. Sí. Lo juntamos todos y una mañana, se nos un día muy majo. Sí, pasar en un pueblo, tantos pueblos, tanta gente, pues, es mucho, es mucho. Y, y, luego, es, y, luego ya, pues de... y luego ya de ahí ya pasamos pues, a a hora de la, la octubre, las fiestas. Bueno, Miento, sí, pues, miento de infantil, la tamborrada infantil. En la las fiestas de, de Onda Reivi, la asociación de vecinos de Amute sí. se encarga de, de la tamborrada infantil, entonces se apuntan los niños aquí, <coughs> A partir de una edad se les da un tambor para pa tocar, porque claro, es mucho el recorrido que, que tienen que hacer y un niño con siete años no puede ir con un tambor de esos, ¿no? Bueno, de hecho hay quien va, pero claro, son chavales ya con siete años que son un poquito ya fuertes, ¿no? Y se empieza a ensayar, un después de coger los nombres ensaya un día, sin tambores, tocándolo aquí en el local, el tocándolo en el suelo, que vayan cogiendo el ritmo un poco, ahí coja la música... Y luego al día siguiente ya se les dan los tambores y salimos fuera a tocar, por aquí, por, por el campo de deportes, es nuevo que tenemos ahora. Y la verdad es que los críos lo disfrutan muchísimo. Y luego ya al día siguiente, ya como es el día 7, se va a Mendeluz, de ahí se sale a las 11 y cuarto, se hace el recorrido desde ahí a Espatamute, luego se sube por la calle Mayor, se llega al, al, al Ayuntamiento, donde lo recibe el alcalde, De ahí se baja a la calle San Pedro y ya se da por finalizadas, ya sí. la tamurrada. Y luego ya, pues eso, hasta octubre, que es una fiesta del barrio, pues... Un montón, de, un montón de actividades durante todo el año y además se ve bastante contentos con, con todas ellas, ¿no? El, los han sido invitados, también me han votado invitarnos, que es lo único que nos falta, pero pues, es mucho tomate. El Oscar Gira, que eso hace ya, me acuerdo yo, hace muchos años nos dijeron a ver si queríamos participar, y decíamos, joder, después de todo, todo, todo el lío, se va a meterte ahí, participar, esto tienes que buscarte vez. ahí, ir eh, y, son... y y ac, oh, joder, ¿dónde Cristo? Son fechas además eh, que la gente está a vacaciones, claro. y, no es una fecha... Y, y este año también creo que otra vez han vuelto a invitarlos sí, para, sí. para hacer por cierto, dos chicos vinieron además sí. aquí entonces si sí, sí. que queríamos ir y esto igual el año que viene todavía yo busco en, en la Escalgilla, sé ¿no? no, no, de no que a no ser que los jóvenes que vienen por detrás, Pero la verdad es que los jóvenes se tenían que tenían que animarse un poco. Sí. La verdad es que sí. Porque no es solamente aquí, porque joder estos de la fiesta esta que está hablando Pedro, me recuerdo que estuvieron hablando me parece que eran los que organizaban ¿no? uno de ventas o algo así, creo que era. Y tenían el mismo problema que nosotros. Que sí, que son gente mayor y que la gente joven que no, no sé, no, no, no. Les falta dar el paso ese. Y, y no solamente a ellos. Aquí yo creo que es una cosa general en todos los sitios. De todos los lados eso es. Eso es una cosa general. Y claro, luego pasa lo que pasa. Cuando dejas de hacer una cosa, dices, ¡jo! ¿Se ha dejado esto con lo bonito que era? Pero llega un momento que tú ya tienes una edad... Ya te cansas y dices yo no puedo ir pues, para pa, pa sí, la noche ya. Sí. Hay, hay sociedades que sí que ha dejado. La verdad es que es una pena, ¿no? Sí. Barrio San Miguel, por ejemplo, en Irún, que yo no sé si hacen las fiestas ahora, pero dejaron unos años de hacer. ¿Por qué? Porque estaban ya, pues eso, hasta cogote, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y ahora tú muy cansa y gente nueva por detrás, como no viene, volviendo dejando van dejando van dejando y dice el último pues pum han retomado este año ¿no? han vuelto otra sí, vez ¿no? Sí, sí. Yo sabía que habían dejado unos años de y en también. Anaca también y en Anaca también y bueno, es una cosa suele ser, de... fácil, fácil, suele ser fácil fácil el dejarlo el dejar sí, es fácil y luego volver otra vez a retomarlo dejarlo, suele ser eh, mucho. eh joder, desde, yo creo desde luego iros a hablar tiene que ser un, un buen aliciente para los jóvenes porque no es solamente trabajo, es yo creo que se disfruta haciendo de todo esto ¿no? si, sí, no, no, no, la verdad sí, es que si sí, se disfruta y eso estáis transmitiendo yo creo y se eso es lo, lo que queremos que... y aparte de eso que disfrutas es, es que haces nuevas amistades con gente que, que los ves por el barrio que sí, los conoces de vista, adiós, adiós y ya está pero cuando vienes una cosa de estas ya no se la adiós, adiós, ya pidas hablar y te digo, quedas, oye, te sabía, paras, hablas ya hablas, eso y soy, oye sí, mira, no es, es diferente, ya es un trato más más es... humano, no es decir adiós, adiós, no es lo que le da la, la vida a un barrio aquí lo que es eh, animarnos a esa gente para que vengan aquí cuando haya alguna actividad así pues que acudan para echar una mano por tanto, por sobre todo ahora para navidades que la gente joven que se acerque para cantar en el coro porque ahí sí que nos estamos quedando poquito a poquito a menos, a menos, a menos los jóvenes no vienen es un fallo grande que tenemos ahí en el coro que no la gente no acude. La gente no. ¿Por qué? No lo sé. Pero no acude. A la gente coro, pues. yo pienso que la gente igual piensa que para cantar al coro nuestro hay que tener una gran voz y no es así. ¿Quién no es así? No es así. No es así, con que sepas cantar un poquito sin más ya es suficiente. Sí, sí, ya es sí, suficiente. Entonces, más... y sí, Es una pena mucho. porque yo pienso, mira, aquí en el coro los que estamos cantando ahora de verdad es estos sí que somos los mayores. Mayores. Sí. Estos es el más sí. joven será Ñaki. Iñaki. Sí. sí. Iñaki Entonces, Iñaki tendrá 50, no sé, 50 años pues tendría aquí. No creo que tenga teoría, o sea, no no. tiene. Todos los demás sí. Y las mujeres igual, Con 60 ¿eh? 60 años, 60 y tantos, 65, igual, ¿eh? 67, ¿eh? 67 o sea, todos, todos sí, así. Y claro, va a llegar un momento que la gente decir, yo no puedo cantar, no es porque no quiera, o sea, no ya la voz ya no puedo. Entonces sí, dicen, "Joa, había un coro aquí se es que tiene tiene que venir la gente, tiene que venir Y es una pena. Del año pasado, el año pasado, que era cuando se eran treinta y tantos, a este año me parece que éramos 10 menos. ¿Y lo malo no 10 menos para cantar. así a un coro que tienes, 30 personas, le quitas 10 y dices que dan no, 20 te lo has dejado en la mitad, casi, joder. Y lo malo no es eso. Lo malo es que se va a perder la tradición, porque la tradición es ir a cantar en Navidad de Sayón, en la Paz La tradición es ir a cantar a los caseríos. Claro, la gente que vamos es la mayoría de los coros y alguno juegón que también se apunta y esas tradiciones se van a perder como a la gente no venga esas tradiciones se van a perder y va a ser, es una pena yo no sé, yo tengo oído que el Dios te salve es una cosa tradicional de hace muchísimos años ¿cuál? el Dios te salve, ah, sí, muchísimos años pero en el Dios te salve por ejemplo la gente joven acude más ¿por qué? no lo sé, pero yo creo que puede ser puede ser que en el... En el lorencero, por ejemplo, el coro de lorenceros eh ensayamos. Y claro, un mes antes empezamos a ensayar todos los días ensayos. Yo creo que puede ser ese el problema de que los jóvenes dicen, vaya, vaya a ensayar. Pero en nosotros ensayamos, nos te se ensayar y, y vino la gente. Yo creo que, haber, que la gente no joder es más Más, más, más comodona sí, la agarra de la forma y dice, joder, ensayo, ay, ensayo ¿de qué? ¿No? Pues un tipo así. y claro. el otro, como allá no hay ensayar, ah, pues voy a ir a cantar una serie reconocemos que venir a, a, a las nueve porque venimos a las nueve de nueve a diez y en primer invierno lloviendo con viento eso no es cómodo pero estamos pidiendo que venga la gente a cantar porque es una cosa que, que verdaderamente hace falta para pa no perder una tradición para no perderla No, pero en una casa bien día los jóvenes también pues si tiene los críos pequeños que igual pues si no tiene o bien el padre o bien la madre o está trabajando todavía o así pues no puede dejar no tiene con quién dejar no estando los dos en casa pues pero... yo lo no digo que tenga marido los dos pero hoy me queda se queda el marido con los críos al día siguiente se queda la madre con los críos y viene el padre podría ser una cosa así no a veces de organizarse pero bueno eso ese es el problema de ellos Si queréis, cambiando un poco de, de tema y vale. terminando eh, os voy a preguntar a ver qué, qué relación tenéis pues con el resto de asociaciones y sobre todo también con el ayuntamiento si cosas que de cara un poco a, sí. a decir pues eh, en esto están haciendo bien, en esto no están haciendo tan bien y, y se pueden mejorar cosas ¿Qué podríais comentar? Eh, con las asociaciones por ejemplo, pues eh, ya te digo yo que no sé eh, las asociaciones, eh, ya vi ¿Cuál es la otra asociación de vecinos? Sí, en la calle, en Casco Viejo me parece que había una asociación. Lo que no sé si continúan. Y, por ejemplo, Jaizubia, Arcolla y estos, estas asociaciones no son. Y estos son, pues, es una sociedad gastronomía cultural. Cultural, tanto uno como nosotros. Pero con eso, bueno, pues sí, pues no es que llegamos no hacemos ninguna reunión ni nada, ¿eh? bueno, pues, no lo veo por mal, pero bueno, pues, sin, sin más, sin eso. Uh -huh. ¿Y ya de cara a ayuntamiento, al ayuntamiento? ¿Al ayuntamiento? Bueno, el Ayuntamiento pienso yo que se porta pues, bastante, bastante dentro de lo que cara bastante bien. Hombre. Los permisos que hemos pedido con el de esto, el local este también, que los hizo el Ayuntamiento... Pasan años, tienes que estar machacando, machacando, pero al último o se consigue. Pues sí, el campo de deportes, que ha hecho de fabuloso, eso, eso, eso sí que es un acierto grande. Porque viene mucha gente, muchísima gente viene aquí. No de Armini de, de, de aquí solamente, ¿eh? viene de Irún, viene de muchos sitios. El frontón, eh, el, el campo del Fulvito, todo Está siempre lleno, los domingos y hace bueno, los sábados y domingos, críos, ¿no? Pff, hay un montón. Este, bueno, está todo ocupado, todo ocupado. Por las mañanas ya tienes que venir aquí a, a pala ya tienes que venir a coger sitio. Si sí, no, no tienes. No, no, te digo, ey, muy bien, eso ha sido un acierto terrible. Y luego aquí hay otra cosa que, bueno, parece que la gente eh, se ha quedado con la equipo de deportes porque nosotros esperábamos que lo iban a estropear enseguida. Los ganderos que siempre sí suele haber. ¿no? Como está la puesta abierta, habíamos creado que hemos íbamos que sí, a cerrar la puerta, pero bueno, entre unos que los dos que cerrar, que los dos tenéis y tal, no se ha puesto en un acuerdo, y ahí está, pero bueno, se mantiene, que no se estropea, ni nada, yo, yo, yo de luego alucinaba, yo ¿eh? pensaba, el primer día ya lo descojonó, ya han roto todo, y que va. Pero a ver una instalación nueva, nueva Aguanta, sí. que está bien, porque hay que recordar que está bien, La gente respeta más. Otra cosa es que hubiese una instalación mal hecha, chapucera... Y, bueno, la gente pues, lo hubiese dejado... Bueno, está hecho una chapuza. Pues, sí, el... La gente lo está respetando. Más. Respetando mucho, ¿eh? me, escucho, respetando. mucho, mucho. Yo no esperaba eso. ¿eh? Y bueno, es una cosa por pues, lo más hermoso que han hecho aquí. Joder, de maravilla. Trabajo bueno. Y este local, este local igual. Se tardó. Lo suyo, que se me ha ingerido. Pero último, bueno, se ha hecho y está muy bien. Incluso algunas veces aquí hay, por ejemplo, eh, Música Escola, cuando estaban haciendo lo suyo allí, un padre estaba haciendo en la Bresarra, uh -huh. donde estaba la cuartilla de la Guardia Civil, pues por allí estaba haciendo para ellos, ¿no? Pero mientras, pues vamos a aquí a ensayar y, y luego incluso habrán hecho también algún concierto pequeño en los, sí, bueno. los críos, pues, donde vienen los padres y tal, y bueno, bien, no sé, y no, ver, pues eso. El local este se emplea también porque hay aerobics... Por las mañanas, decir, dos días a la semana, okay. Por las tardes también creo que hay. Luego eh, hay baile de salsa también, que están enseñando a bailar. Se emplea mucho para cumpleaños de los niños, se, se celebran aquí. No se cobra nada. Lo único lo único que tienes es que ser socio, que es una cuota simbólica que se paga al año, que son 18 euros... o sí, algo, así, 18 euros, algo así, al año, así, al año. Y no y, y, y, no, y no paga más, o sea que Justo gusto, pues eso, para pa los gastos no sacamos para más, o sea que... Y se hace teatros, le pide el ayuntamiento que una vez al año nos manden a pa, para hacer alguna obra de teatro, nos mandan, nos queda, que por cierto suele tener mucha aceptación, Versolaris también su, han, han solido venir, cuando suele haber el campeonato de Versolaris, han estado aquí alguna vez, y en fin, y con elecciones, pues ha empezado también a a como sí. como colegio electoral sí, lo mismo, eso y alguna cosa más también, pero, vamos, que se me va ahora así de, de la cabeza pero, vamos, <coughs> se emplea bien y eso es todo pues vamos, no, bien, de momento bien tienes que luchar pero vamos, yo creo no, que no solamente poquito, nosotros poquito, ¿no? yo sí, creo yo que creo como que todo el mundo, mundo ¿no? tienes que viene, luchar viene, y vas y venga, y venga pero yo creo que al final nos dejan nos dan permiso nos por, por, por decirnos, venga, pelmas, <risa> y, pelmas, y dejarnos en paz y ya al final ya cuando están hasta las narices. Jo, la verdad es que cuando nos vienen y dicen, ya están estos aquí. A ver que nos vienen a pedir." Sí, pero, ya hasta miedo ya. Sí, la que, que no sé, ayuntamiento y el alcalde nos dijo que no hay dinero, eh, digo que no me veis algo dinero, bueno. Pues". <risa> ya, ya nos conoce <risa> ya. <risa> No, y o sea, sí, para que tengas que idea, idea de, del campo lo bien que está en la zona deportiva el alcalde, muchas, muchas fines de semana viene con sus hijos aquí suele venir, pues sí. no lo he visto nunca. si fuese en un sitio donde no estuviese bien no, no vendría, no, no, ¿no? de hecho viene porque bien. está bien y además, él nos lo ha dicho se sí. reconoce que Amute ahora es un barrio nuevo que es lo mejor que hay en el barrio ahora. con el campo de deportes que nos ha hecho eso dice la verdad y la verdad es que sí y en Tondarevi un local como este no hay es una, una, un fallo un poquito grande en el ayuntamiento que eh, no tiene local un, un local hermoso para hacer actividad o algo así para ellos o incluso para ellos ¿no? y no hay, esto, esto es lo más grande que hay esto esto es un local bueno, de hecho sí. la, en la inauguración que vino la visita la Cali la senadora Zabaitia la señora aquella se quedó alucinada cuando entró aquí dice, pero esto que es, Dios mío, dice no he visto en ningún sitio una cosa tan bonita como esta se quedó ahí mismo, le llamó la atención Sí, sí, no, yo creo que saber. con todo lo que habéis contado nos habéis dado ganas de... de a mí, desde luego, de venirme a vivir a Muté. Voy a lo que tienes tú. Yo no soy muy lejos, ¿eh? Pues eso <risa> es lo que tienes que hacer. Que estamos bueno. usando que veáis la gente joven. Bueno, pues vi pues es que eso es, es, es lo que hay. Y te ahorrego va a Zaharria, la pentsetan badozu, espindu faltsorrek enganetan zaitu Badozu, enganetan zaitu, badozu, enganetan zaitu Erreka bastarreko lirio lorea, enazederra baina bai edersalea Lorea, bai edersalea, lorea, bai edersalea Ederra baino bozu komuna, Ederrak henduleizu buruko zentzuna, Komuna buruko zentzuna, Komuna buruko zentzuna. Ederrak balionak iruta lau, Malanta izateak asko balio dau, Iruta lau asko balio dau, Iruta lau asko balio dau. Zorbilgo nengoan da gaur vitorian, sarri hura gortuda gure iturrian, Vitorian gure iturrian, Vitorian gure iturrian. Horrusa <tipen> aldam ingo txartzo lizun duwe, Zari tante mutuia zugaz eskondue, Lizun duwe, zugaz eskondue, Lizun duwe, zugaz eskondue. Zorbilgo <tipen> tzean bakarrik egon badiker du arrantzean maietzea nerdu arrantzean maietzea nerdu Eno izan da, eh, eh, amute kostako auzo elkarteko kidea kontatu digutena. Eta esan bezala, ba, orain beste gai batera pasatuko gera, lehendabizi gogoratzen dizuet, eh, auzo otsak entzuten ari saretela, Antxeta irratian, Herri otsaken barruan dijoan eh, irratsaioa badakizute Herri otsak egunero 8etik arte entzun gai hemen Antxeta irratian, pausu ekoiztutako saioak direla, eta hasieran eh, aipatu bezala, ba Iruña aldera jungo orain bertan proiektu oso interesgarria burutzen ari dute, orain dela ja denbora bat hasizutela eta Ba, naiko nahiko polita omen dago kontu guztia e, banku denboraz hitzaiten e, ari gera eta batzuk izango duzute baina zer da banku denbora hau Bueno horretarako ba, ba, Iruñako banku denborako e, kide bat izango dugu gurekin eta kontatuko digu zertan datzan guzti hau Bueno pues al otro lado del teléfono tenemos a Eva, del banco del tiempo de Iruña que nos va a contar... Un poco en qué en qué consiste esta experiencia eh, Caixo, Eva Caixo Bueno, pues que como decía Estás en, en esta experiencia del Banco del Tiempo Y yo creo que para empezar eh, Lo primero es explicarnos en qué consiste todo esto Porque a mucha gente seguramente que se le haga bastante raro Banco del Tiempo Pues el Banco del Tiempo es un, es un grupo de personas No somos una asociación Simplemente somos un grupo de personas Que nos hemos... ...reunido y se pueden apuntar... ...las personas que quieran... ...y desapuntar en el momento que quieran... ...donde no hay ningún intercambio monetario... ...donde tan solo lo que hacemos es intercambiar tiempo... ...tiempo por nuestros saberes... ...o nuestras posibilidades de echar una mano a alguien... ...no siempre tiene que ser saber hacer algo... ...hay personas que ofrecen simplemente compañía... ...o ofrecen ayudar a recoger los niños al colegio... ...lo que están haciendo, lo que hacemos aquí... ...es que intercambiamos nuestro tiempo... Unos contraron con otros, pero no es un trueque directo. O sea, yo no intercambio con John y John intercambia conmigo, sino que nosotros nos movemos por unos vales de uh -huh. tiempo, de una hora cada vale, y con ese nos nos ponemos de acuerdo unos a otros a partir de una base de datos que tenemos en el banco del tiempo, que se puede acceder una vez que formas parte del grupo, por el blog. ...y si a mí me interesa o necesito la ayuda de alguien... ...me pongo en contacto con las personas que ofrecen... ...algo similar a lo que yo necesito. ¿Y hace cuánto tiempo que, que pusisteis en marcha esta, esta iniciativa? Pues esto ya lleva... esto lleva ...desde que empezó, dos años, dos años y algo... ...desde que se empezó a gestar la, la asociación, la idea... ...estuvieron echando un cable otras asociaciones... ...el casco viejo alguna agrupación ha hecho un poco en la burocracia, un poco en la forma de de de cómo plantear, porque se te plantean también muchas dudas de cómo cuáles tienen que ser un mínimo de normas, ¿no? De la el el, el respeto a a de unos a otros, cómo podríamos pasarnos los datos, cómo no, cuánto tiempo le deberíamos dedicar a que esto funcionase, uh -huh. porque no tenemos ayuda externa de ningún tipo pero digamos que hace desde principio de este año uh, se ha levantado mucho más hay muchas más personas que se han apuntado personas que les llama más la atención hemos estado alguna vez en alguna feria eh, promocionando un poco pues el, el, no nada sino que estamos y que estamos ahí ofreciendo pues un trueque de tiempo principalmente no y decías que este año parece que va para arriba la crisis igual ayuda a que este tipo de, de iniciativas vayan para adelante Tal vez tal vez sea la crisis, sí hay personas que están estudiando idiomas que parece que sí que cuesta un poco más en una academia. no sé si es solo la crisis, pero ya no por una cuestión económica, sino tal vez sí que sea la crisis, pero por una cuestión de planteamiento de vida no de hay algo que no termina de funcionar como estamos funcionando de necesito algo, voy a la tienda y lo compro o necesito algo, llamo a tal sitio y pago por unas clases o pago a alguien para que me recoja los niños o pago a alguien para que me haga la declaración de la renta, ¿sabes? Es como y ya no es una cuestión económica, sino yo creo que que también es de planteamiento de hacer y de vivir en el día a día. Va, va más allá de lo del económico. Y eh, ¿qué tipo de de actividades son las que las que se están ofertando dentro de esa base de datos que decías que teníais de ese de banco del tiempo? Pues hay, hay de todo un poco, hay desde clases de informática, ayuda a aprender de internet, hay clases de fotografía, ayuda en las huertas, asesoramiento de agricultura ecológica, eh, bricolaje, se Shui en las casas, eh, ayuda en cocinas, eh, o sea, ayuda a clases de cocina, mmm, acompañamiento a personas mayores al hospital... ...charlar sin más de algún tema que te interese... quedar en un bar... ...y gente, acompañar a gente al cine... Mm, ...ahí de todo, realmente... ...es ¿Cuál? muy curioso porque una cosa... Que... ...ay, perdona... ...no, no, no, sigue, sigue... ...perdóname, sí que... <risas> nada... ...que a veces se plantean cuando han venido personas... al ...los viernes, porque nos reunimos ¿no? ...o el primer viernes de cada mes en eh ...a partir de las seis, seis y media de la tarde... ...estamos ahí y entonces las personas... ...tienen que venir físicamente... A, a apuntarse no no se puede dar dar uno de alta por internet, se puede informar pero no dar de alta entonces a veces se plantean y yo es que no sé qué hacer, es que yo no sé hacer nada y entonces en ese momento dice se pone a pasar, ah bueno pues sí pues si sí, yo sé no sé qué de electricidad o yo hice tal cuando era más joven o se me da muy bien hacer pasteles entonces también ayuda a veces a pensar decir, jo ...sé realmente hacer más cosas de las que yo creía. ¿Cuánta gente tenéis ya apuntada? Pues está alrededor... ...entre 70 y 75... ...no te lo puedo decir exactamente... ...pero alrededor de esa cantidad... ...70 a 75 personas. Y decías que esto también eh, vale al final... ...ya no es solamente un, un intercambio de tiempo... ...sino que... ...que ayuda un poco a ver que somos capaces... ...de hacer más cosas de las que igual en un principio pensamos, ¿no? Sí, sí, realmente... Y también yo creo que ayuda a, a a perder el miedo a a solicitar ayuda, ¿no? Parece que nos resulta, por por el mundo, por lo que decíamos antes, ¿no?, del dinero, que sí, que si no lo tienes, pero que, que parece que es más fácil ir a una tienda, necesito esto y lo compro, pero cuando tienes que pedirle a alguien, que de alguna manera no es gratis, te está dando su tiempo también, ¿no? Y tú luego le vas a pagar con un vale del tiempo, pero el hecho de no conocer a las personas, a veces también nos sentimos limitados de... Y sí, esta persona ha ofrecido esto, pero ya le parecerá bien y está es estupendo, porque en el momento que rompes esa barrera y ese miedo conoces a personas que son afines a ti por una forma de pensar que son personas que están encantadas de, de ofrecer su saber y su tiempo y compartirlo contigo se dan es, es una experiencia muy bonita más allá de lo que puedas recibir. ...puedes dar y luego puedes conocer a gente... ...muy, muy, muy interesante de todas las edades... ...de diferentes sitios... ...es, es realmente bonito. Uh -huh. Pues no sé si, si quieres añadir alguna cosa más, se va Pues nada, que yo animo a las personas... ...que sepan cositas que hacer... ...y que tengan tiempo que ofrecer... ...y las que creen que no sepan... ...que no pueden ofrecer nada... ...que seguro que sí... ...que se pasen, que nos conozcan... ...y que sobre todo que se animen a, a compartir su tiempo con otras personas sin que sin que tengamos que ir a una tienda, ¿no? Que podamos coger mandar un email o ya hacer una llamada y preguntar si alguien te puede echar una mano para pintar tu salón, porque otro un día te llamarán para que les hagas un pastel y es muy bonito poder hacer cosas sin sin nada más que por el medio. Bueno, pues a ver si seguimos eh, vuestro ejemplo aquí en la comarca de, ahí, de ahí. pronto tenemos también aquí un banco de tiempo funcionando en, en Chingu de Aldea Muy bien, muchas gracias Vale, va, pues mi es que y Hasta la próxima Hasta la próxima, Agur Nuestras voces Nufua Orboise Gina Swat Woman de Schenging Nuestra voci La Sobetesi Gurre Ochak Gure kunka ostiralero zortzietatik bederatziak arte antxeta irratian, simad eta adiskidetuak elkarteek egindako saio bat. Pausu mediak ekoiztutako saio bat. ena maitia badu dir direstia zeru kolore mires garriak izarren pare zoragarriak gazte gaztia sira oraino egun gustia na gozorisho ZURE BEGIEK EROTZEN AUTE ETA GUZTIEK NAI LUZKETE GAUA DELARIT UNDURAT JAUZTEN JAUNA ZERUTIK DAURRIK ALTZEN ZURE BEGIEK GOZON YORI EGONTA DIEN EDERTA GARBI EN ENAHIA Ina santia sui saitia neure andria Sure begien badute bieq dir direstia zeru kolore mirasgarrian Izarren pare joragarriak Gazte-gaztia zira oraino Egun guztianago zurizo Eten ahia zine zaudia Zubizaitian eure andria Beno baur txizan dugu ere Iruñaldeko eh, denbora banku az kontatu digutena Denbora badijoa, bos minutu txo, pixka gehiago gelditzen zaizkigu hemen hauzo txaken, antxete erratia entzuten ari zarete, egunero bezala sortzetatik bederatziak arte erri hotxak. Eta bueno, bukatu baino lehen, e, ba endaian geldituko gera, zeren bihar hain zuzen, ba laga gauzoko, geltoki hauzoko e, festak dira, ez? Eta bueno, elarazi digute programa, e, festen programa botako dizuegu, gombida penal uzatuz bertan e, parte hartzeko, Eta, espero dugu, baurrengoren ba baten, hemen izango ditugula ere e, lakageko e, geltoki auzo elkarteko kideak, Eh, onartu behar dugu, orain arte ondarribikoak, irungoak izan ditugula eta endaian izan da, endaiakoak ez ditugula izan, bueno, eh, lasai endaiako hauzo elkarteak ere eh, izango ditugu hemen auzoko hotxaken, eh, bidazo aldeko elkarte guztia pasara eh, pasaraziko ditugu edo hori da bederen gure intentzioa eta bitartean, ba aurrerapen gisa, ba, eta bueno, aurrerapen eta ba, gonbidapen gisa, eh, eh, bihar eh, geltokea zuko jaien inguruko programa botako dizuegu. Orduan, arratsaldeko bostetatik aurrera hasiko dira, eta lendabizi aurren eta elduen jokuak egongo dira. Gero afaria egongo da. E, janaria eta edariak zuen etxetatik ekarri behar dituzue, beraz e, auzolkarteak mailak eta bankuak e, jarriko ditu, eta orduan horre ba, bueno, ba, ba bilduko den jendia, aukera ba, politia, bakoitzak etxetikan ekarritakoa, ba, beste dastarazeko ere bai. E, musika egongo da, erakusketak egongo dira, postalak, argazkia, margoak, eta bar, eta txotnak ere bai, ba, ba, egongo dira, bertan e, bueno, ba, ba, pote batzuk hartzeko, Eta ba, seguraski, e, giro ona egongo dela, ez? Beno, ba, hortxe dituzu eta orduan e, geltoki auzoko jaiak bihar bostetatik e, amarrak arte eta ez dugu esanlekua irandatzeko parkean izango direla. Orduan, ba, hoxe. Denok e, gonbidatuak bertara agertzera eta auzoko jaiak ospatzera. Deno ba hause izan da dena, e, gu bihar arte agurtzen zeituztugu, badak izute bihar gure kunka izango duzutela hemen entzungai antxeta irratian zortzietatik bederatziak arte, eta hauzo txak berriro ere urrengo astean, ostegunean, orduan ba horixe e, ondo izan eta bihar arte. Herriotxak, pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero, arratsaldeko zortzietatik bederatziak arte antxeta irratian.